Adictas a las drogas, putas, trabajadoras sexuales, gatas, son solo algunos de los sinónimos que las sociedades latinoamericanas usan para referirse a las mujeres que viven con VIH-Sida. Sin embargo, a decir de Teresa Viviana Espinosa, integrante de la comunidad de mujeres viviendo con VIH ICW de Argentina, la realidad es otra. La mayoría son amas de casa profesionales que estudiaron, se recibieron y trabajan y, bueno, confiaron en un hombre y hoy son mujeres viviendo con VIH. Para la representante de la ICW, una vez más las mujeres son doblemente. Discriminadas por el hecho de ser mujeres y portadoras del VIH. El ser mujer y ser una mujer viviendo con VIH nos costó bastante. Ser visible. La ICW en Argentina trabaja en el empoderamiento de las mujeres a través de talleres sobre sexualidad y erotismo, ya que cuando una mujer es notificada de su padecimiento se vuelve asexuada, por lo que estos talleres pretenden reivindicar el derecho al placer de las mujeres, puntualizó la representante de la ICW Argentina. Informó Miriam González de Radio CIMAR. CIMAR noticias. noticias, presenta la decimoseptima conferencia sobre VIH-SIDA.